you home, Where we can't be alone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 Another one. g b r i a n May hacía de Neil Rogers, d a b a el riff de guitarra de los chicks para hacer e s t e n a d o En fin, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Quería decir buenas tardes, buenas noches, me ha salido buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches, son las 8 y casi 4 minutos, las 7 y 4 minutos en Canarias. Soy Guillén Caballero, lo que queda de él a esto. Buah, yo creo que son peores los martes que los lunes. Yo, a esa teoría, igual no me la compráis, pero yo estoy más que convencido de eso. Yo compro, ¿eh? ¿Tú compras?、No. Es、pues、que estoy así hoy. Bueno, como veis, estos son los 40 c l a s s i c Yo soy Guillén Caballero, este es Jorge Sánchez.、Ah. La pregunta de la tarde de hoy es: ¿frases de padre o de madre que os han contado o que ya contáis a vuestros hijos o nietos? ゲームカバレーの40クラシック。Hey, hey, hey! Las frases De padre, sí, a ver, como imaginad que no siempre son las típicas, sabes, de como ya vaya yo y lo encuentre. No las frases típicas de padre son las nuevas. Pues cuando yo estudié, me lo enseñaron de otra manera, sabes, es que es lo que más sueltas ahora mismo cuando intentas ayudar a tu hijo a aprobar un examen que sabes que no va a aprobar y menos con tu ayuda.、Ah, pero Yugoslavia no existe ya, Plutón es un planeta todavía, no. Trases de padres, hoy va de eso, y de madres, por supuesto, que te dijeron a ti como hijo y que te repiten a tus hijos por parte de los abuelos. Ya sabéis, el Instagram de los 40 Classic. Dan Este, por favor, llévate mi respiración porque mi alma no puede y、si、mi corazón también. Y no dejamos la lencería. Bueno, esto estaba en la banda sonora original de Top Gun. Veías a Don Cruz correr con su F. ¿Cómo era? Era la XX11 o era la X10? Era la X10. La a c a b o o s a que X10 correr por ahí como si fuera un piloto, era un piloto de, de, de, de caza. o y he preguntado cuáles son las frases de padre que más habéis usado o más habéis oído o más os han echado en cara. Tengo algunas ya. Vamos a darle. Michilito dice, hijita, cuide el hígado. <risa> y Sabin dice, como vaya yo y la encuentre, e s t e es un clásico. Y luego w i s o un clasicazo, donde no hay mata, no hay patata. Si es que los padres saben dónde dar, eh. Dar m u n fuerte. Y te toca. Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando bajo la luz del día. Solo así. So... Concierto en todos los cruceros en el mar, hombre. Este John Paul y o u n g este australiano, se hizo todas las rutas: el Mediterráneo, los fiordos, todo, todo, todo el Caribe, todos los, todos los, todos. Hoy he preguntado cuál es la frase de madre que más utilizas o de padre. A mí me fastidiaba mucho que cuando seas padre, comerás huevos.、Mm, ¿Qué pasa? Y ahora no puedo comerme los escalpados. ¿eh? Una tortillita. Los 40 Classic.、Mm, la fórmula original. ¡Qué rabia! Con Guillem c a b a l l é Los 40 Classic. Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro. Pues yo me voy a la mutua. Contento. Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la mutua y todos contentos. Condiciones en mutua.es Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate. Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. Los 40 Classic. Sevilla, Sevilla. 94.8. Las 9, las 8 en Canadá. ¿Cómo e s t á i s Buenas noches, son las 9 y 4 minutos. Las 8 y 4 si estáis en Canarias. Estos son los 40 c l á s i c o y, ya lo he dicho, hoy va a la cosa de frases de padre y de madre. Todos lo hemos sufrido. Algunos que ya tenemos alguna edad, pues incluso hasta la zapatilla, pero da igual, esos s o n otros tiempos y no vamos a trascenderlos ahora. Hoy pido simplemente que me digáis alguna de las frases que habéis sufrido como hijos y que también a veces estáis empleando como padres o abuelos. La forma de responder es, como siempre, el Instagram de los 40classic.oficial punto oficial en las stories.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 Lady Attenbellum cantaba esto de I need you now, te necesito ahora ya. Es otra frase de madre y de padre. Dice Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Hay otras frases que sí que habéis dicho y mencionado y que voy a leeros a continuación. Por ejemplo, Stark dice: Por favor, dame una llamada cuando llegues al trabajo o cuando vuelvas de trabajar. Eso lo dicen muchos los padres. O llámame cuando llegues, ¿eh? Y la otra, Francoji, dice: Ten cuidado. i t Esa es muy de padre, ten cuidado. Te damos la mejor mezcla de números uno a o Pop. Baladas. Rock. La mejor mezcla. Classic Solo m e r スナムの1。 Hoy、he planteado esta pregunta de las frases de padre y de madre, no por ninguna tontería, pero es que ayer Trump a esta hora estaba diciendo: No, no, la guerra ya se acaba, ya está. Y v a baja el petróleo. Hoy dice: No, no, igual le meto algún m e s e l a z o más ahí a Irán. Y b u m vuelve a subir hasta el Euribor. O sea, hoy la frase esa de: Cada vez que hablas, sube el pan, tiene más razón que un santo. どれだけの?」「セレトアマンテーバンビーロー」「バンビーロー」「コラボ、コラボ、マルエイド」「セレトアマン e r バンビーロー」「カ t ティーバンビーロー」「セレトアマンテーバンビーロー」「セレトアマンテーバンビーロー」「a レトアマンテーバンビーロー」「セレトアマンテーバンビーロー」「セレ b a t i d o Me perderé en un momento. よいと、よいと、よいと、よいと、よいと、よいよいと、よいと、よいと、よいと、よいと、よいと、よいと、よいと、よ バンディーゴー、バンディーゴー、コラー、コラー、マルエリド、セレトアマティーゴー、カーティーゴー、ティーゴー、パシオン、プリヴァダドラー、エネミゴー、ラカン、ハラカン、アバティド、メ、ペ、デレ、ン、ウォメント、コンティゴー、ポッ、シンプル。 どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、どーん、ど バンディド、バンディド、セレハー。Y en un oasis prohibido、prohibido、por amor, por amor concebido、メペルデルン すごい Los fans de los Backstreet Boys tienen que estar de enhorabuena porque, aparte de pegarse un viaje a Las Vegas a verlos en concierto, pueden disfrutar además de dos meses de residencia en The Sphere en Las Vegas. Estarán en julio y en agosto de este año debido a la alta demanda. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Eso sí, prepara la cartera. Buenas noches. Si has participado en alguno de los cinco sorteos de Triplex de la ONCE y de Super ONCE de hoy, puedes consultar si ha s resultado ganador a tu vendedor de la ONCE o en Juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la o n colaboras e c con una gran labor social. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Los 40 Classic. Sevilla, Sevilla. 94.8. Los 40 clases. Una encuesta de audiencia, di que escuchas los 40 Classic. No, es que es verdad. Si estás oyendo esto y te lo pido, es que es verdad. Lo oyes. Solo tus números s o los 40 Classic. Los 40 Classic. This is the last time. But I will say these words. I r e m e Un poquito de frases de padre o de madre que, que usamos o que han usado con nosotros. Ricola me ha recordado una y me ha desbloqueado un recuerdo. Dice: No te lo tomes a mal, hijo. Es un buen consejo. Y tú, saltando e s p u m a por la boca. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.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 Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. Fíjate que ya son las diez y cuatro minutos, nueve y cuatro. Si estáis en Canarias, estos siguen siendo los cuarenta c l a s s i c Yo soy Guillem Caballé, estoy en el estudio Joaquín Luqui, que se encuentra en mitad de la Gran Vía de Madrid y emitimos para todo el planeta Tierra. Hoy la pregunta de la noche es: aquellas que dan mucha rabia, cuáles son las frases de padre o de madre que has sufrido o que estás ahora mismo practicando con total a l i d e x i a y por s í vamos, y nocturnidad. A mí hay una que me da bastante rabia, pero que ahora utilizo bastante. ¿Qué te crees? ¿Que tengo una máquina de hacer dinero? Dice Elis. Los 40 Classic. Si puedes e r las respuestas al Instagram de los40classic.oficial en las stories. Ahí me podés i contestar a la pregunta. <risa> k o m a n l i n e s m o We r s we should be using. I'm the one to practice p i k e a c h a r m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 Los 40 c l a s e s los grandes números uno del Pop Español. A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas, balas. よし、no。 Y Chris Lowe, los Pets of Boys, haciendo una versión del clásico de Village People con los coros del ejército ruso. Vetalo, este. Oye, he preguntado cuál es la frase de padre que más utilizas tú o han utilizado contigo. En este caso, Andrea, creo que será el caso este en el que la han utilizado a ella. Su padre le habría dicho: Me cago en los cojones, romanones. 40 Classic. Solo tus números uno. スリペンエマ there Desgarradora del loco cantando ese Cadillac solitario, en este caso en directo, aunque ha, la verdad ha editado un disco doble maravilloso con grandes colaboraciones que os recomiendo mucho. Además, hace poquito que entrevistamos al loco y os recomiendo también ver esa entrevista a través del canal de YouTube de los 40 Classic. Además, es que esta canción, como todas las que compuso Sabino Méndez, son espectaculares. Es、el more than this de los británicos Roxy Music. Este dúo formado por Phil Manzanera y Brian Ferry conjugaban como nadie, y nadie lo ha hecho hasta ahora, la elegancia y la melancolía a partes iguales. Roxy Music. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 siendo heterosexual y habiendo estado casada con un hombre ¿Qué? me enamoré de una mujer、Fíjate. de su alma de, de, de su corazón y viva el amor viva el amor viva el amor y gente que pues eso rompe、eh, a veces fronteras moldes y establecidos y dice pues mira me está pasando esto c ó m o está pasando esto sabes esperando que, que al final es que tienes que escuchar a tu cuerpo y si tu cuerpo te demanda eso y te pide eso pues、claro. oye, para adelante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 Pues, aunque estén aquí udos tocando, ya es hora de largarme. Mónica, tú a ver qué frase de madre q usas e u ya, ahora, actualmente. Como tenga yo que ir a recoger tu cuarto, lo tiro todo a la basura. e a m o s como si estuviera escuchando a mi madre. Hasta que no pasa. Lo de recoger es una batalla perdida y lo sabemos todos. Mañana a las 8 nos volvemos a escuchar si te apetece aquí en los Classic. Adiós. タリスマンでトゥピルメアリチョケソイラーレイナーレティスカプリチョスヨソイエ las デロコラソネケセパセアンエンティスティスカプリチョス 私の大事なことは私の大事なこ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 Buena gente que s o m hemos construido lo que somos gracias a vosotros y a vosotras. Espero que lo disfruten esta noche. Y nada, va por ustedes. OBK, el último de la fila: Iván Ferreiro, Rafa Sánchez de la Unión Celtas Cortos, Alejandro Sanz y singer, los 40 Classic con la música en vivo. Un placer poder cantarle así tan cerquita para hacer posible este concierto. Son las 11, las 10 en Canarias. マモニカ・オルドネスス40クラシック。 De Aerosmith, desde el mítico Get a Grip, ese álbum que ha vendido más de 20 millones de copias en todo el mundo. Todo un hito, sin duda, para los chicos malos de Boston que no pararon de desfilar por el número uno de nuestra lista en los 90. ¿Y qué tal, bienvenidos? Seguimos después de Guillén Caballé, ahora con una artista que se ha llevado un buen susto porque han tiroteado su casa estando e l l adentro, pero afortunadamente todo bien con Rihanna.